¿Con qué propósito oramos? El orar no solo es orar, como el ayunar no solo es ayunar. Tiene que haber un propósito. ¿Amén, hermano? Y por eso, hermano, vamos a, a leer una vez más esta escritura para entrar directamente al tema. Dice, Filipenses capítulo 1, versículo 19, dice, Porque sé que por vuestra oración, oiga, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, Esto resultará en mi liberación Dice que es porque se dice Pablo Que por vuestra oración Y por la ayuda del Espíritu de Jesucristo Esto va a resultar en mi liberación Aquí yo noto a Pablo hermano Fíjese Pablo el apóstol Pidiendo oración Hermano pues yo creo Que Pablo al igual que usted y que yo Somos iguales delante de Dios Tanto usted necesita que yo ore por usted Como yo necesito que usted ore por mí Amén Pablo no era algo diferente Pedro no era algo diferente Ninguno de los apóstoles eran diferente a, a la demás gente eran igual que todos Amén hermano Y lo bonito de Pablo Es de que Pablo no se sentía Eh, eh, autosuficiente O sea, como quien dice Yo no necesito que oren por mí Para eso yo, yo puedo orar por mí solo Y no, mi hermano Hasta que Cristo venga La Biblia dice Oren los unos por los otros Amén, hermano O sea, es necesario Que todos pidamos Intercedamos los unos por los otros Aunque La petición de Pablo Era de que Oraran para que él saliera de la cárcel Fíjese, hermano Mire la, la, la petición de Pablo Iglesia le decía Yo sé que si ustedes oran por mí Y el Señor me ayuda Muy pronto saldré de esta prisión Muy pronto andaré libre por las calles Y sabe una cosa hermano Llegando a los tiempos de hoy Yo pienso que en aquel tiempo Todo el mundo dijeron amén Vamos a orar por el apóstol Pablo Pero llegando a los tiempos de hoy La verdad es que estamos en tiempos Que nadie se preocupa por nadie hermano Fíjese hermano Nadie se preocupa por nadie Inclusive nosotros mismos No nos preocupamos por los demás Fíjese hermano Yo me recuerdo tiempos atrás Cuando yo vine Antes de que yo viniera a este país Yo miraba cómo había comunicación Hermano De los hijos con los padres De los padres con los hijos Y ahora vemos hermano Que todo eso se ha perdido Como está el internet, está todo eso Ahora nadie se preocupa por mandar una carta Nadie se preocupa por avisar Estoy bien, pasan los meses, pasan los años Inclusive a mí me ha llamado mi padre En ocasiones y me dice Hijo, ya hace como tres meses que ni una llamadita Yo me siento mal, digo Perdóneme papá, tiene razón ¿Por qué? Porque muchas veces hermanos, estamos tan ocupados Entre comillas Que no nos preocupamos por nadie Y en veces ni por nosotros mismos ¿Qué tiempo es lo que estamos viviendo? Tiempos que usted pide oración, la gente le dice, sí, sí voy a orar. Pero no es cierto, hermano. No oran. Uh, uh, yo le puedo decir, hermanos, oren por mí toda esta semana porque voy a, a hacer algo. Yo le aseguro que usted me va a decir amén. Se lo puedo asegurar. Pero también le puedo asegurar que uno o dos va a orar. Y los demás se les va a olvidar. Ahora, hermano, aquí estamos viendo algo poderoso Porque hoy Dios nos va a hablar, amén hermano Hoy Dios tiene una palabra, una palabra fresca para nosotros, amén hermano Entonces, fíjese hermano Nosotros oramos y al mismo tiempo pedimos oración por nosotros Y eso nos enseña que no somos diferentes a los demás, amén hermano Eso nos enseña que necesitamos tanto el uno del otro A mí no me interesa si a lo mejor no hemos practicado como es la oración. A mí no me interesa si a lo mejor usted no lo ha hecho al pie de la letra. A mí lo que me interesa es que si no lo hemos hecho, que lo empecemos a hacer. Que busquemos empezar, renovar nuestros, nuestros votos con Dios. Amén hermano. Si nos habíamos descuidado, es cierto, reconocer delante de Dios, pero al mismo tiempo procurar empezar a hacerlo, cambiar las normas quebrar las reglas o sea lo que la gente no se preocupa pues está bien que no se preocupe pero que nosotros tratemos de preocuparnos empezar a vivir una vida diferente una vida de oración dios quiere hermano, una vida de oración en el pueblo de dios una vida verdad porque déjeme decirle hermano, que dios no gana nada con que usted ore dios no se va a hacer más dios porque usted esté orando Dios seguirá siempre en el mismo lugar Porque si usted ora o no ora, Él es Dios Él no necesita de ti Eres tú el que necesita de Él Hermano, Él no necesita Que nosotros andemos de rodillas todo el tiempo Somos nosotros los interesados En que Él nos escuche Bueno, dice el Señor Yo no te he dado lo que me has pedido Porque no me lo has pedido Si no te he bendecido más Es porque no has venido más Si no te he dado más, no te he entregado más Es porque tus venidas a mí son muy eh, largas y a, O sea, de, de vez en cuando Y cuando viene, viene solamente minutos Entonces, ¿cómo queremos nosotros? Bueno, yo quiero muchas bendiciones de Dios Pero para que esas bendiciones vengan Tengo que pedírselas a Él Pero, ¿cómo me las va a dar si no se las estamos pidiendo? Amados hermanos, fíjense, estamos en tiempos que nosotros mismos sabemos que nuestros hijos se están perdiendo y no estamos orando por ellos. Usted dirá, ay, yo sí, hermano, ay, hermano, no me diga eso, hombre. Usted sabe de lo que le estoy hablando. ¿Está? Ay, yo sí oro, yo sí oro. Eso es lo que dice la gente, hermano. Pero eso que dice, yo sí oro, son los que menos oran. Hay quien no habla y ora. Y hay quien dice, yo, yo como oro, yo que ni... Ay, hermano. Pero lo importante, fíjense, estos tiempos, estos tiempos eh, es cuando el enemigo, mire hermano, está haciendo lo que quiere con, lo, con los hijos de Dios. El enemigo está sujeto a nuestra autoridad, nuestra palabra. No somos nosotros los que tenemos que temblar ante el enemigo. Sería él el que debería de estar temblando ante nosotros. Porque Dios nos ha dado la autoridad. Dice la Biblia, aún ni las puertas de Hades, Prevalecerán contra la iglesia Mire qué poder Dios le ha dado a la iglesia Si no lo hemos creído No es culpa de Dios Es culpa de nosotros Él ya lo escribió, Él ya lo dijo Ni aún las puertas del ADE Prevalecerán contra la iglesia O sea en pocas palabras Ni el mismo infierno se podrá oponer A lo que la iglesia pida Dios nos ha entregado la autoridad Dios nos ha entregado el poder. Dios nos ha dado todo. ¿Pero qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Pablo dijo, yo sé que es por la oración de ustedes, dijo Pablo. Yo sé que esa oración, si ustedes se unen, dijo, y, y oran, Dios, el Espíritu Santo me va a ayudar y yo muy pronto saldré de esta cárcel. Y ese hermano, yo sé, dijo Pablo. Ahí dice, el versículo 19, porque sé, dijo Pablo, O sea, Pablo no estaba dudando, Pablo no estaba a ver si, si, si la hago. ¿Será que Dios mirá a sacar? No dijo, yo sé. Dijo Pablo: Yo sé que, que si el pueblo se une a orar, Hermano, usted no sabe lo que podemos hacer unidos usted no sabe lo que podemos a dónde podemos llegar si nos llegamos a unir, a hacer clamores de oración a hacer vigilia de oración a hacer días de oración si los miércoles nos uniéramos toda la iglesia decidiera hermano venir el miércoles a buscar el rostro de Dios, yo le aseguro que aún el infierno temblaría este lugar se estremecería por el poder de Dios porque hay poder en la oración hay poder dije, hay poder en la oración cuando el pueblo ora El diablo lo respeta, el diablo huye, las enfermedades se van Porque el enemigo sabe que la oración tiene poder Amén hermano El enemigo sabe eso Pero nos tiene bien entretenidos Y ahí andamos perdiendo el tiempo Mira el culto de oración Gracias a Dios que se mira llenito Pero no está lleno Debería de estar lleno Todos deberían de estar aquí Los que cantan saben que es culto de oración Vámonos al culto de oración Los que predican Saben que es culto de oración Vámonos al culto de oración Porque queremos poder Pero no queremos pagar el precio Queremos que nos vengan las bendiciones Pero no las buscamos Amados hermanos ¿Cómo es posible que tú quieras comer Y te sientas ahí Con que tú quieras comer Que, que tú sepas que tienes hambre La gente no te va a llevar el plato de comida Ahí donde estás sentado El que tiene hambre busca la comida y el que tiene sed busca el agua. Así como los que quieren dólares, miren cómo andan detrás de los dólares. ¿Verdad? Así como usted busca el dinero, la plata y el oro, así debería de buscar la presencia y la gloria de nuestro Dios. Con ese mismo esmero, con ese mismo afán, con ese mismo deseo yo quiero ser bendecido económico, pues también pide ser bendecido espiritual, también espera que la bendición, porque le aseguro una cosa, el dinero se gasta, pero las bendiciones que vienen del cielo, permanecen para siempre, las bendiciones que Dios nos da, no es por un día, no es por una semana, no es por un mes, no es por un año, Dios te quiere bendecir, dice la Biblia que Dios te quiere bendecir, así como prospera tu alma, también quiere bendecirte Dios, amén hermano, Y ahora vemos aquí un cuadro que yo me llamó mucho la atención. Que Pablo, fíjese aquí, note, le puse, note que fe de Pablo, que aseguraba que por la oración de los hermanos, él saldría de la cárcel. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que no salió. Se murió, no se murió, lo mataron. Pablo decía, oren hermanos, oren. Yo me imagino que los hermanos oraban, oraban, oraban. Pero y a la hora y a la hora que dicen que ya lo mataron ¿qué? ¿Qué? Pues si nos estaba pidiendo oración ¿Cómo es posible? Tenía fe el hombre que iba a salir Pero en el momento que estábamos clamando Que lo matan, ¿qué pasó? Muchos hermanos se decepcionan Cuando no reciben lo que están pidiendo Muchos se decepcionan Cuando viene otro y se lleva lo que tú querías Muchos se decepcionan y creen que Dios es injusto Y hasta le reclaman, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me contestaste? ¿Por qué no hiciste lo que yo te pedí? Amados hermanos, muchas veces nos enfocamos más en lo de afuera que en lo de adentro. ¿Sí saben lo que le estoy diciendo? Nos enfocamos más en los problemas físicos de afuera que en los problemas interiores de adentro. Muchos oran Señor que salga mi hijo De la cárcel, que salga mi cuñado De la cárcel, que salga mi esposo Que salga de la cárcel, hermano De qué te serviría que salga Y ande fumando droga, ande Vendiendo droga, ande asaltando, ande Matando a la gente, haciendo cosas hermano, las mismas que hacía antes de Caer preso, ¿Por qué te preocupas Tanto en que salga de una cárcel terrenal Cuando deberías de preocuparte más Que salga de la cárcel espiritual Es la mejor, amados Hermanos, muchos no salen físicamente pero déjeme decirle que Dios no se preocupa tanto en sacarlos de cuatro paredes para Dios es más importante sacarlos, amados hermanos, pero de la cárcel espiritual, donde están metidos que nadie los puede sacar y es ahí donde la oración entra en acción, porque si el abogado no puede sacar el alma de una persona que está presa tenemos un mejor abogado en el reino de los cielos que ese sí puede, ese sí tiene poder ese no falla, ese tiene el poder para sacar a cualquier persona de una cárcel espiritual Pablo decía más adelante vamos a leerlo dice conforme a mi anhelo decía y esperanza de que en nada seré avergonzado dijo Pablo antes bien con toda confianza oiga como siempre oiga que hombre de fe ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia dijo Pablo o sea que Pablo no se estaba enfocando en salir de una cárcel terrenal él decía no sé lo que me espera si Dios me sacará de esta cárcel física terrenal o me sacará de esta cárcel espiritual Lo que sí sé, que para mí decía Pablo El vivir es Cristo y el morir es ganancia Oiga amados hermanos, vuelvo y repito Yo después de este mensaje, creo que mi vida no será igual Creo que mi vida tendrá un cambio Porque Dios me está enseñando a mí, no sea usted Pero Dios me está enseñando a mí A no preocuparme tanto por lo que veo A no preocuparme tanto por lo que me rodea, sino preocuparme más por lo que hay dentro de mi vida, dentro de mi ser, dentro de mi corazón, porque el hombre podrá encerrar tu cuerpo, pero nunca podrá encerrar tu alma, porque tu alma le pertenece a Cristo y Él es el único que tiene el poder y la autoridad para hacer lo que quiere contigo. Todos oraban que saliera de la cárcel y al final lo mataron. Pareciera que Dios no cumplió la oración. Pareciera que Dios no falló. Aparentemente, físicamente y carnalmente fue un fracaso esa oración. Pero déjeme decirle hermano, que toda oración que se hace y toda petición delante de Dios es escuchar. Dios hermano, no actúa muchas veces en el momento. Imagínate hermano Que cada vez que tu hijo drogadicto No estoy hablando de usted Pero alguien va a entender este mensaje Mire Que tu hijo drogadicto Tu marido grosero go Golpeador Lo mete en preso y nosotros oramos Lo saca a Dios ¿Tú crees que cambiaría ese hombre? No ¿Tú crees que sería de beneficio en el reino de los cielos Esa situación? No hermano Pareciera que entonces hermano ¿Por qué oramos si más bien en vez de orar Lo condenaron a cinco años? ¿Por qué no lo sacaron? Eh, hermano porque muchas veces Si él sale Ese corazón no arrepentido Volverá a ser lo mismo Y volverá al mismo lugar de donde salió Hermano a Dios Se interesa más en lo de adentro Que en lo de afuera Dios está más preocupado Por lo espiritual de una persona Que por lo carnal de una persona Fíjese, hermano, no sé, vamos a leer una escritura en Juan. Juan capítulo 11, véngase conmigo al Evangelio de Juan. Dice aquí, Juan capítulo 11, versículo 1 al 5. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta. Preste atención, ¿de quién era esta aldea? Dígalo conmigo fuerte, ¿de quién era esta aldea? De María y de Marta, ¿de quién más era? De María y de Marta Repita una tercera vez ¿De quién era la aldea? María y Marta Su hermana Amén María Cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al Señor con perfume Y le enjugó los pies con sus cabellos Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús Señor he aquí El que amas Está enfermo Amén hermano ¿Qué le mandaron a decir He aquí Señor El que amas está enfermo esta, esta escritura A mí me dice Que es un tipo de oración Preste atención María y Marta Mandan a llamar a Jesús Le mandan un mensajero Amén A decirle Señor Corre porque el que amas está enfermo y ah, yo me pongo a pensar será que Dios ama a los hondureños hermano será que Dios ama a los salvadoreños será que Dios ama a los mexicanos entonces le dijéramos Señor el que amas pues Dios ama a todos Dios no va a salir corriendo agárrenme a la chancla por ahí porque se me está muriendo el que amo Amados, hermanos, cuántos Dios no ama en miles de países o en cientos de países no sé cuántos países habrán Que se le están muriendo también. ¿Cuántos creen que Dios no ama ahorita en este momento? Que se le están muriendo en este momento. Amén. Y aquí vemos un, un tipo de, de oración. Estamos, dice, mándale un mensajero que le diga. Que le diga, Señor, corre porque el que ama se te está muriendo. Dice que cuando el Señor escuchó aquello, le dijo, esta enfermedad no es para muerte. Fíjese, hermano. Esta enfermedad que Lázaro tiene no es para muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén, hermanos. Y se fue dice y siguió predicando dos días más donde estaba y después se fue para otro lugar como quien dice, como quien dice, terrenalmente no le importó. Preste mucha atención porque Dios nos va a hablar en esta noche. Amén, hermano. Se fue el Señor y cuando llega el momento de regresar le dice, vamos a ir Allá a Betania. Vamos a ir allá al lugar donde María y Marta. Porque eh, eh, Lázaro duerme. Y entonces el Señor si duerme va a despertar, se va a curar. Y él lo voltea a ver y le dijo directamente nuestro amigo Lázaro ha muerto. Y, y me alegro por vosotros le digo. Fíjese hermano. Me alegro por vosotros pues voy a despertarlo. Fíjese hermano. Mire. La oración pareciera Este es un tipo de oración Corre ven Porque el que ama se está muriendo Lo mismo hacemos en la oración Señor ayúdame porque se me está muriendo Fulanito Señora algo, Señor corre Envía la respuesta pronto porque se me muere Lo mismo estaba pasando con María Marta Una aflicción era su hermano A lo mejor no tenían más hermanos Y, y, y querían que Jesús volara Saliera desesperado al auxilio Llega el Señor a Betania y salen a recibirlo Marta y le dice Señor si hubieras venido ¿por qué te tardaste? Porque pareciera que fue un fracaso ese mandar a llamar a Jesús, amén hermano, pareciera que fue un fracaso, una oración fracasada, no hubo respuesta ¿por qué?, Si tanto que clamé, tanto que oré, tanto que pedí Me humillé delante de ti, ayuné Señor te rogué, me tiré al suelo Señor hice tantas cosas ¿Y por qué no pasó nada? Lo mismo le estaba diciendo María y Marta Al Señor ¿Por qué? Señor si hubieras venido Si te hubieras Señor asomado Amados hermanos El Señor nunca llega tarde Las oraciones nunca llegan tarde Dios sabe cuándo contestar las peticiones y cuándo no contestar las peticiones. Si Dios te las contestara el mismo instante que tú las pides, tú no oraras, hermano. ¿Para qué eso? Oro cinco minutos ya viene la respuesta y ya para qué sigo orando. ¿Para qué? Si hay respuesta inmediata. Pero Dios muchas veces, no es que no quiera contestar, sino que sabe Dios que gracias a esa situación tú estás buscándolo a Él, tú estás en comunión con Él, tú estás humillándote a Él. Y el Señor, hermano, cuando llega, que dice que se encuentra que su amigo Lázaro estaba ya muerto de cuatro días. Y aquí gente reclamando, ¿por qué, Señor? ¿por qué? Porque muchas veces nos preocupamos más de lo de afuera que lo de adentro. Nos preocupamos más por lo físico que miramos Que por lo espiritual que tenemos dentro de nosotros Aquellos querían una sanidad Pedían una sanidad Dios no tenía preparado una sanidad para, para Lázaro Dios tenía preparado algo más grande Una resurrección Que no era cualquier cosita Amados hermanos Uno pide esa sanidad Dios no quiere una sanidad Dios quería una resurrección Para Lázaro Algo más grande Algo más poderoso Dios no se quería glorificar En una simple sanidad Dios quería glorificarse En una resurrección En el caso de Lázaro Amados hermanos Y muchas veces nosotros Nos enfocamos más por las sanidades Señor, sana a mi hermana que se está muriendo en El Salvador. Sana a mi hermano que se está muriendo en México, Señor. ¿Para qué le pides tanto la sanidad? Pídele que lo salve mejor. Pídele que lo salve, que lo saque de ese, de ese pecado donde está viviendo. Amados hermanos, nos enfocamos más de lo de afuera que lo de adentro. Como cuando alguien, amados hermanos, No recibe o le pasa algo malo Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo Como los matrimonios, vaya Cuando el matrimonio se le está destruyendo Rápido empiezan a buscar afuera el problema Ah, es que fue por tu culpa Tú fuiste la que empezaste Y el otro al revés No, no, es que fuiste tú Y por tu culpa Amados hermanos, muchas veces buscamos la, la, los problemas afuera Los problemas muchas veces no están afuera Los problemas del hombre y de la mujer Más que todo en vez de estar afuera Están adentro de nosotros No son los demás los que tienen el problema Nosotros somos los del problema Pero andamos buscando afuera Lo que deberíamos de buscar adentro Señor soy yo el del problema Soy yo el que necesito humillarme Soy yo el que necesito reconocer Soy yo el que tengo que pedir perdón Soy yo Señor Yo soy el problema Pero buscamos afuera mano. estás trabajando y te corren de un trabajo, andas buscando afuera, es que el patrón, ese patrón malo me corrió, Ah, es que ese compañero que de trabajo no lo soportaba, amados hermanos, no son los de afuera el problema, eres tú mismo, adentro, te enfocas más por lo de afuera, por eso cuando no recibes una respuesta de parte de Dios, crees que Dios te falló, es que Dios nunca te ha fallado, Muchas veces es nosotros los que no reconocemos nuestra falta delante de Dios. Y eso es lo que nos impide que las bendiciones lleguen. Yo siempre les he dicho, el pecado aleja las bendiciones, hermano. Si tú te empeñas en seguir viviendo en pecado, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres que Dios obre a favor tuyo cuando tú no te has puesto a cuentas con Dios? Amados hermanos, estamos tan enfocados en lo de afuera. Buscamos siempre problemas o buscamos siempre culpables mejor dicho Siempre andamos echándole la culpa a los demás Señor ¿por qué? mira aquel si sí le contestaste aquel, Porque aquel está buscando de Dios y tú no Porque aquel se está esforzando y tú no Porque aquel está buscando mi rostro y tú no No es que Dios no quiera, Dios te quiere bendecir Amén hermanos ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecir hermano? ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecir, hermano? Dios te quiere bendecir, María y Marta, hermanos hermanos. Mire Marta que rebelde andaba barriendo cuando tenía que estar escuchando y de repente llega todavía a reclamarle: ¿por qué no viniste? Porque cuando te estaba predicando, ni me querías oír, y ahora quería bien que te sanara tu hermano, verdad? ¿Y por qué cuando te, te puse a predicar ahí? Te hiciste la loca, a barrer, te pusiste. Es como cuando llega el día culto. Ahí andan los hermanos haciendo overtime. Ahí andan los hermanos para arriba para abajo, en el mall. Y de repente quieren, un problemita les viene. Y ahí vienen hasta reclamarse, ¿por qué no me escuchaste? Porque cuando había culto no te asomaste, por eso. Porque cuando yo te quería en la casa mía, oír mi palabra, ahí andabas abriendo la bocota. Pero bueno, para reclamarle a Dios, hermano Miren, Marta, si hubiera podido, hasta le pega Sí, hermano No, no, yo, usted cuando le, le reclamó ¿No ha leído usted? Señor, ¿por qué? ¿Por qué no viniste a tiempo? Sí, me dice el Señor Como tan buena eres para buscarme Como tan buena eres para humillarte Como tan buena es para eso Y mira que en el momento que me necesita Ahí sí quieres que yo responda, ¿Verdad? Ahí si quieres que yo esté, bien, como quien dice, luego, luego. Sí, hermano, porque nos enfocamos más en afuera que en lo de adentro. Marta se enfocaba más en lo que estaba pasando afuera. Le dijo el Señor, ¿de qué te preocupas tanto? Si tu hermano resucitará, le dice. Ay, sí, yo sé, mire. Ay, en aquel tiempo, Señor, allá va a resucitar. En, ah, saber cuándo lo quería resucitar Marta. Y le dijo, Marta, Marta, no te he dicho que si creeres, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, nunca morirá. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Crees tú esto, Marta? ¿Lo crees? ¿Lo, ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos creen que Cristo es la resurrección y la vida? Amados hermanos Dios no dejará que tus hijos Mueran sin la salvación Dios no dejará que tu marido Muera sin la salvación Dios no dejará que tu mujer muera sin la salvación Porque tus oraciones Llegan delante de Dios A lo mejor Dios no la va a levantar de una cama Pero si sí la va a levantar en el día final A la final trompeta Volará y recibirá a Cristo En las nubes Alabado sea su nombre Dale un aplauso y dale gloria porque Cristo vive y reina para siempre. Qué lindo, qué lindo mensaje, hermano. Oiga, yo no sé usted si se está gozando, pero yo aquí ando mi corazón ahorita quebrantado, hermano. Estoy a punto de colapsar. A punto de derramar lágrimas porque siento que esta palabra está tocando mi vida siento que esta palabra no solo a usted a lo mejor usted ni sabe de lo que estamos predicando pero allá irá uno manejando en el carro allá estará una mujer en una cocina estará en un trabajo y estará escuchando la radio y de repente oirá este mensaje y el Señor hará un milagro Dios transformará corazones Dios restaurará matrimonio Dios liberará a mucha gente a lo mejor hay gente en las cárceles que nos van a estar escuchando y dirán si sí es cierto Señor más que la cárcel terrenal, es mejor vivir libre para ti Señor, porque en el corazón hay libertad oh bendito sea el nombre poderoso de Cristo, hay poder en el nombre poderoso de Cristo, dale gloria y dale gloria, porque Cristo vive, Cristo vive y reina para siempre a su nombre man. a su nombre la verdad es que tenemos que orar Amén hermano Esa es toda la verdad hermano Necesitamos oración Yo soy sincero Yo necesito orar Necesito más Si yo quiero ser bendecido Tengo que buscar más a Dios Dios te va a bendecir Depende de tu búsqueda Si le buscas poquito Poquito te va a bendecir Si tú le buscas más o menos Pues más o menos te va a bendecir Dios. Pero si tú le buscas con todo el corazón, si tú te entregas al Señor, si tú te das para Dios, amados hermanos, déjeme decirle que una bendición y una puerta grande se abrirá en el cielo a favor de aquellos que le buscan. Por eso yo le invito a que le dé un aplauso y le dé gloria al Cristo de la gloria. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Mire, vamos a terminar... Esto solo era una pequeña introducción que le quería dar, o mejor dicho, un apoyo acerca de que pareciera que fueran fracasos, oraciones fracasadas. Pero cierta y sencillamente, si vemos que para Marta y María fue un fracaso, déjenme decirle que la Biblia dice más adelante, en el capítulo 12, versículo no sé qué, que muchos de aquellos que supieron que Lázaro había muerto, Regresaron a Betania a ver si había sido cierto que resucitó Y muchos de los que no creían al evangelio Creyeron al ver a Lázaro comiendo Y Lázaro ganó más almas cuando resucitó que cuando estaba en vida Un día le predico ese mensaje Se llama cuando los muertos resucitan Porque hay muchos cristianos muertos y necesitas resucitar de los muertos Necesitas levantarte, por eso dice el Señor: Tú que escuchas, levántate de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos cristianos muertos, cristianos que no evangeliza cristianos que no predica, cristiano que no da tratado, cristiano que no va al culto, cristiano que no diezma, cristiano que no se consagra, cristiano que no lee la Biblia, cristianos muertos en vida, muertos en vida, y aquí está Cristo para resucitar a todos los muertos. Bendito sea Cristo, aleluya. Ese aplauso, hay presencia de Dios, hoy en esta noche hoy nos visita el Señor hoy se ha venido Cristo con sus ángeles en esta noche porque Dios nos va a bendecir hoy se va a desatar una bendición en los cielos a favor de la iglesia el poder del nazareno porque no estamos solos, Cristo está con nosotros, bendito sea su santo y precioso nombre es más hermano, ya para que le sigo Yo creo que Dios ya nos habló. ¿A cuánto nos habló Dios en esta noche, hermano? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tuvo poder para hablar en nuestra vida? Pues póngase de pie, amados hermanos, y véngase al altar. Porque aquí está Cristo en esta noche. Dios nos va a bendecir, hermano. Él te va a mostrar que el venir a este lugar no es en vano, Él mostrará que cada vez que tú vengas a este lugar, encontrarás las peticiones que tú le hayas hecho, porque para eso vino Dios, Dios viene en esta noche, hoy en esta noche hermano yo no sé, pero yo siento algo hermoso, yo siento algo precioso, oh Dios Señor, yo sé que estás aquí Padre,